Acabamos de ganarnos el premio Ether de radio, así que estamos muy contentos y agradecidos a Eduardo Aliberti, a Agustín Tealdo y a toda la gente de Ether, y esto lo digo en nombre de toda la cooperativa de Trabajo La Vaca, y en particular de Mariano Randazo, Diego Gassi, Claudia Acuña, todos los que hacemos esto que no es un programa de radio. Pero además, estamos en una época en la que hubo cambio de gobierno, cambio de presidente, de ministro, de oficialistas, cambio de opositores, hay devaluación, de así que ese sería el cambio del cambio. Ya no sé muy bien qué es esto del cambio, pero hay algo que no cambia, sino que crece. Están abiertas las inscripciones para el ciclo 2016 de la Cátedra Autónoma de Comunicación Social de la Cooperativa de Trabajo La Vaca. Son dos diplomados. Uno es el diplomado en gestión de medios, ...que ha provocado el nacimiento de cantidad de medios de comunicación... ...a lo largo de los últimos 12 años. La duración es de un año, o sea, son 10 encuentros. Un encuentro mensual y seguimiento online... ...como para ir intercambiando ideas, trabajos, consultas, materiales. El segundo diplomado es el diplomado Andrés Carrasco... ...en periodismo y comunicación ambiental. Lo mismo, se trata de un encuentro mensual... ...el tercer sábado de cada mes... Y seguimiento online para intercambiar, como te decía recién, trabajos, proyectos, sueños. Para inscribirte y para toda la info, podés comunicarte con nosotros con infolavaca@yahoo.com.ar. arroba infolavaca yahoo.com.ar Si querés, podés usar una contraseña secreta. Anótala. Son solamente dos palabras. Decimo. Ay, comunicadores, periodistas, escribas, locutores, editorialistas, opinólogos, denunciadores, movileros, columnistas, conductores, especialistas, intérpretes. Mejor decir Hay un libro que ya es un clásico que ahora tengo aquí entre mis manos y es un clásico y a la vez es nuevísimo es flamante se llama Argentina Originaria Genocidios, saqueos y resistencias es un libro que edita La Vaca así que tiene algo que ver con este programa pero es un libro que además escribió un periodista porque en Argentina todavía hay algunos periodistas hay distintas teorías que sostienen que el periodismo es una, una especie en extinción, pero Darío Aranda estaría reflejando que no, que existe la posibilidad todavía de no resignarse y de hacer un periodismo que recorra los lugares, que esté en aquellos sitios donde ocurren los hechos y que logre reflejar la realidad. A ver, Darío, te quiero preguntar, acabas de publicar Argentina Originaria, ¿por qué este libro a la vez, es cl... para mí es clásico porque salió hace 10 años y porque es una referencia para cualquiera que le interesa estos temas pero porque es flamante también Sí, bueno, tiene que ver, cuando salió primera vez en 2010, en el marco del bicentenario la idea era plantar una contar una historia de, de muchos sectores, de muchas comunidades a lo largo del país que estaban invisibilizadas en ese momento no? sobre todo por los grandes medios de comunicación por el poder político y luego de cinco años que ya han pasado eh, hay historias que no fueron contadas, justamente por lo que sucedió en el país, o sea, cuando cerró el libro el libro lo publicamos en octubre de 2010 eh, no había sucedido todavía la primavera, la feroz represión de Gilden Fram, el asesinato de Roberto López eh, la, la feroz represión sobre la comunidad sobre la comunidad com, en ese caso en Formosa tampoco había sucedido el fracking todavía, o no había sucedido la avanzada de las mineras de litio en las salinas grandes en Jujuy entonces es flamante al mismo tiempo porque el libro ahora es una edición ampliada una versión nueva, eh, mantiene algunos de los textos, muchos de los textos de 2010, pero tiene un panorama más actual también eh, al mismo tiempo. Entonces nos encontramos, ya creo que es la cuarta edición, si no me equivoco, ahora ampliada, con más de 50 60 páginas nuevas, y que va contando la foto también de lo que va pasando en la Argentina. ¿no? Eh, por un lado, bueno, es como vos decías, aborda las distintas industrias extractivas, el petróleo, la soja, la avanzada forestal, las mineras, Y al mismo tiempo, bueno, lo que intenta como aquella vez es eh, que los que hablen justamente son las propias comunidades en lucha y en resistencia eh, contra el extractivismo y también con, contra los gobiernos de municipales, provinciales o nacionales que han posibilitado ese avance. Tal cual. Además, estas cuestiones extractivistas, como vos decís, la soja, la minería... El tema de los bosques y demás Siempre toca con los pueblos originarios Porque son los que están en esos territorios justamente ¿no? Exactamente, los grandes reservorios Muchas veces de riqueza, de biodiversidad De territorios que no han sido avasallados Están justamente en, en los que Más y mejor defienden justamente Esos territorios eh, Pueblos indígenas y campesinos también hay que decirlo Que justamente plantan bandera Y tienen, como siempre decimos Frondosa legislación Que o oh, casualmente no se cumple Y como no se cumple, muchas veces los jueces y los políticos posibilitan ese avance, ¿no? El, el intento de avance, al menos, sobre las comunidades. ¿Pero cómo es esa, es esa legislación, Darío? Bueno, hay distintos derechos, tanto nacionales como internacionales, pero la clave es el consentimiento libre previo informado. Esto es, por legislación que ha aprobado el Estado argentino, no hay ninguna empresa, petrolera, minera, sojera, que pueda entrar a una comunidad y hacer lo que quiera. Tiene que obtener el consentimiento libre, previo, informado de la comunidad justamente que está en ese territorio. El que tiene la obligación de hacer cumplir eso es el Estado en sus distintos niveles y, obviamente, el poder judicial también, ¿no? En ese sentido. Y o casualmente en la Argentina nunca se ha cumplido el consentimiento libre, previo, informado. Entonces que la si, comunidad diga si tiene ganas, si o quiere se acepta o no ese tipo de proyecto en su propio territorio. Exactamente. Ese es un derecho básico. Territorio que también es reconocido legalmente por eh leyes internacionales y las nacionales Sí, sí, los pueblos indígenas en ese sentido, a diferencia de los campesinos tienen frondosa legislación en su favor eh, y lo que pasa justamente es que muy rara vez se cumple eh, pero bueno, así todo ha habido algunos fallos, también hay que ser justo que han permitido eh, el avance de, de estos Eh, de, ...de los derechos campesinos... ...de los derechos indígenas puntualmente... Eh, ...para que no avancen los sectores empresarios... ...ha habido algunas excepciones... digo, ...es justo decirlo... ...recientemente, que obviamente no entró en el libro... por una cuestión de, de tiempos... ...pero recientemente en Río Negro... ...ha habido un fallo de la Corte Suprema de Justicia... ...que le ha dicho a los jueces provinciales... ...señores, apliquen el derecho indígena... ...no puede ser que quieran desalojar esta comunidad... ...que hace más de 100 años que vive en el lugar... ...ha sucedido esas excepciones y mucho tiene que ver obviamente también con la lucha de las propias comunidades que hacen que ese derecho se cumpla ¿no? Estamos con Darío Aranda, autor de Argentina Originaria, esta versión ampliada eh, que acaba de editarse, estamos en un punto de encuentro por eso se escuchan a lo mejor autos o ruidos eh, los ruidos de la realidad Darío, en esta cuestión de hacer valer la defensa de sus derechos. ¿Cuáles serían hoy los principales problemas, los más flamantes que están en danza, desde tu punto de vista, en la agenda de los problemas de los pueblos originarios? Bueno, hay, sí, muchísimo, ¿no? sería injusto, ¿no?, cuando uno intenta hacer un ranking, si querés, de alguna manera, o priorizar algunos, pero hay una coincidencia al mismo tiempo, muchas veces, entre las propias comunidades, que las situaciones más graves están en Formosa, eh, en Neuquén y en Salta, podríamos decir, Obviamente estoy siendo totalmente subjetivo y quizá injusto también. En Formosa, por bueno, lo que vos conoces bien, el gobierno feudal de Gilding Fram, más de 20 años en el poder, amo y señor, con el poder judicial a su servicio. La comunidad la Primavera es un emblema, no es la única, ¿no? Digo, pero, bueno, no, no dudan en reprimir en asesinar a cualquier opositor eh, que, que ose pararse y exigir sus derechos. En Neuquén, históricamente hubo una enorme judicialización, más de 350 mapuches judicializados por defender el territorio, eh, y ahora con el agravante de, de esta formación vaca muerta y de la IPF parcialmente estatizada que también avanza violando sistemáticamente derechos indígenas. En ese sentido, IPF estatal no tiene nada que envidiarle a la IPF bajo el control de Repsol, que en la manera de vulnerar y violar los derechos indígenas es exactamente lo mismo, ¿no? Eh, y después en Salta, y es sobre todo el avance también del agronegocio, en el norte de Salta, sur y norte de Salta, eh, de los grandes estancieros, donde también quizás la, la foto más extrema muchas veces es lo, los niños desnutridos, los niños con hambre, que no tiene que ver con una cuestión solamente de pobreza, sino de que se le ha arrebatado el territorio y se le ha quitado a los pueblos indígenas eh, el monte. Eh, y el monte, en ese sentido, siempre lo decimos, es la farmacia del el supermercado. Claro. Entonces, cuando vos le quitás el monte, la farmacia del el supermercado a los pueblos indígenas, sin duda, lo, a lo que lo condenás muchas veces, la, a las de nutrición, a la enfermedad evitable y a la muerte, ¿no? Tal cual. Y en cada uno de estos lugares, a la vez, lo que hay es eh, que uno percibe, cada vez en mayor medida, una no resignación frente a esto, porque ha habido tanto avasallamiento, tanta humillación, que en muchos casos las empresas hicieron lo suyo, pero da la sensación de que esta época que vos estás describiendo en la Argentina Originaria, Darío Aranda, es una época distinta culturalmente, yo diría, o mentalmente o subjetivamente, en la cual los pueblos originarios están con otra predisposición con respecto a la defensa de lo suyo. Hay una enorme resistencia y lucha de los pueblos indígenas por exigir sus derechos por el cumplimiento efectivo. Eh, yo a veces tomo como ejemplo el caso de la de Formosa. Hace cinco años atrás, cuatro años atrás, el acampe, en la avenida de mayo y nueve de julio, era de la Comunidad la Primavera. Este año, durante diez meses, el acampe fue de los cuatro pueblos indígenas de Formosa. Los copihuinis, compi, Huichini y baclé. Eso muestra un proceso organizativo en cuatro años que no había sucedido durante décadas. Entonces eso muestra también un paso adelante en la lucha. Algunos no lo visualizan, dicen, ah, bueno, no obtuvieron nada, o no, no le dieron respuesta, o lo que quieran. Pero cuando uno ve el proceso de que en cuatro años de estar una sola comunidad de y exigiendo derecho, a que estén más de 40 comunidades de cuatro pueblos indígenas, además de una provincia como Formosa, que insistimos, violación sistemática de derechos, un feudo y demás... Me parece que esa es un, una avanzada. Hay que mirarlo también de manera optimista y con el vaso medio lleno que, que sin duda muchas veces es como lo miran las propias comunidades. ¿no? Ya volvemos con Darío Aranda para seguir hablando sobre la Argentina originaria y sobre la Argentina del futuro. Decimu.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 El horizonte, el sol, el aire Decimo Creemos en dioses que existen Decimo Esto no es un programa de radio Esto es Decimo El programa de la cooperativa de Trabajo la Vaca Que este año encima se ganó el premio ETER Así que estamos bailando en una pata Como corresponde bailar cuando uno está muy contento Y hoy además estamos muy contentos porque estamos con un periodista Dario Aranda, el autor de Argentina Originaria Genocidios, Saqueos y Resistencias Un libro que es clásico Porque es el libro que mejor refleja la situación de los pueblos originarios Y de, de, de toda este, esta temática Con la que tanta gente se llena la boca Sin saber muy bien de qué se trata Y en cambio Darío lo que ha hecho es algo diferente Que es investigar, conocer, conversar escuchar mucho, mucha oreja, Darío, ¿no? Pero te quiero preguntar algo. ¿Cómo fue que vos te metiste en este tema de los pueblos originarios que estaba ahí flotando, pero que no tenía eh, periodistas o medios que se dedicaran específicamente? ¿Qué fue lo que a vos te llamó la atención? ¿O cómo fue que llegaste a convertirte en un seguidor tan detallado de esta temática? Fue medio de la casualidad, ¿no? Yo estudiaba periodismo en la Universidad de Loma de Zamora y ahí había, hay una agencia de noticias, que es un espacio de práctica de, de los estudiantes, y para un 12 de octubre, eh, en esa época no había tanto internet como ahora, pero recibí de algún lado una gacetilla de una comunidad mapuche de Chubut, y yo me acuerdo que quería escribir, me, di, me despertó la intención de escribir sobre los pueblos indígenas, y, y también siempre lo digo, que tenía una mirada muy ingenua, ¿no? una mirada villíquen suelo decir yo, sobre lo que eran los pueblos indígenas, y llamé a ese referente mapuche de Chubut, Hablé con él, él tuvo mucha paciencia, me explicó muchas cosas de, que yo no sabía... ...y se comprometió en ese momento a enviarme por correo tradicional... Eh, ...información sobre el pueblo mapuche de ambos lados de la cordillera... ...y tal cual a los 10 días recibí en mi casa un sobre, siempre recuerdo... ...papel madera con mucha información del pueblo mapuche... ...y fue un despertar, fue un despertar a entender que los pueblos indígenas... ...no eran algo del pasado como muchas veces nos enseñaron en la escuela sino que eran algo del presente y sobre todo del futuro, ¿no? De, de, de cómo eh, plasman en las luchas, en las resistencias, en las propuestas de vida lo, lo que quieren para el futuro, no solo de ellos, sino de, de toda la sociedad. Y ahí fue un despertar. Y después se empezó a dar, en un momento en que ingresé a trabajar en Página 12 o en otros medios, donde se dio la posibilidad de poder comenzar a viajar más, ¿no? Y bueno, y vos lo sabes bien porque también caminás mucho el territorio, de que a medida que uno va caminando, recorriendo, se va creando un lazo, una afinidad, un compromiso, eh, una reciprocidad con, con los movimientos, en este caso indígenas o campesinos, sociales, socioambientales, que te va vinculando, te vas bien. estrechando lazos y ya llega un momento en el que esos que algún día fueron un entrevistado, Eh, es mucho más que un entrevistado Por es cual. un referente, es un compañero es un amigo, hay una relación de, de mutuo respeto, solidaridad eh, acompañamiento y eso me fue involucrando al mismo tiempo, yo también siempre lo digo eh, creo que en los últimos todos los analistas del tema, las propias organizaciones sobre todo, desde el 92 a la fecha, desde el quinto centenario a la fecha cada día ha sido más en toda América Latina Más fuerte el proceso reorganizativo de los pueblos indígenas Entonces uno lo que hace básicamente en ese sentido es estar atento a esas luchas No es que uno obviamente no, no inventa las luchas ni mucho menos Sino que es da reflejo de lo que está sucediendo en los territorios Y a la par se dio en los últimos 15 años en la Argentina Que ha avanzado mucho lo que vos también conocemos bien, el extractivismo Ese extractivismo como decíamos hace un rato Avanza sobre muchos territorios indígenas Entonces no es casual que los primeros que estén en, en esa trinchera de lucha sean justamente esas comunidades resistiendo. Seguimos hablando con el periodista Darío Aranda, el autor de tantas crónicas y además de un libro, Argentina Originaria. Aclaremos que esta palabra extractivismo, que es tan difícil hasta de pronunciar, a lo que nos estamos refiriendo es al modelo minero, petrolero, sojero, que... El problema es técnico, desde mi punto de vista, o de sentido común. Está vaciando de riquezas el territorio, además de avasallando a las poblaciones, sin dejando como una plata rápido, pero una hipoteca hacia adelante, en la medida en que quedás con suelos destruidos, ambiente deteriorado, pueblos empobrecidos. Sí, es la historia de América Latina, ¿no? Cobaliano todavía Exactamente. puede poder seguir escribiendo sus venas abiertas todo el tiempo. Es un capítulo nuevo de las venas abiertas de América Latina, eh... Hace este año, lamentablemente, Eduardo Galeno falleció y yo miraba a quienes se, eh, se lamentaban o escribían cosas de despedida, daban su pésame. Y había funcionarios de distintos gobiernos de América Latina que impulsan el extractivismo. Eh, o sea, entonces yo decía, bueno, ¿no han leído la vena abierta América Latina o son totalmente hipócritas, no? Faltaba o sea, que, no sé, que Miguel Galucho de YPF le, también le escriba algo... a a, a Galeano digo es que seguro que tendrá los libros de Galeano es, es, es una posibilidad ¿no? es pero, pero hablamos de una situación en la cual los discursos con otro discurso se hace la misma acción si uno supera los discursos la acción es exactamente igual que es extraer la cosa del vampiro ¿no? de chuparse esa riqueza para vivir Darío Oranda dentro de un minutito nos vas a tener que contar algo sobre un ministro de la unidad nacional que hay en este país hay un ministro que logra ha logrado ese, ese, esa utopía de, de la unión y demás pero te quiero preguntar antes de ir a eso ¿Cuál era la mirada villiken sobre los pueblos originarios? Eso que vos decís, que todavía me imagino que en muchos casos hay. Esa imagen caricaturesca casi de lo que son los pueblos. Bueno, sí, esa mirada que nos enseñaban en la escuela y muchas veces sigue enseñando que eran algo del pasado, ¿no? Eh, y, y muchas veces sujeto además de, de dádiva o de, de una situación eh, sí, de, de, de solidaridad, de, de donación de, de alguna situación pero no como sujeto de derecho y político, me parece que eso, bueno, al menos yo he crecido formación de la escuela o de, de libros ...con eso y lo que me ha revertido... ...creo que se ha avanzado mucho también en eso... no ...hay muchos docentes, muchos investigadores... Eh, ...muchas luchas que se dan en el sistema educativo... ...también que han reivindicado... ...la figura realmente de cómo es... ...los pueblos indígenas... ...pero creo que esa es una mirada muy ingenua... ...sobre todo yo lo remarco... ...pero uno al acercarse... ...a conocer y como bien decías al principio... ...a escuchar sobre todo... Eh, ...confirma que los pueblos indígenas son... ...insisto, con algo del presente... Eh, y sobre todo del futuro eh, claro, porque hasta, hasta la ciencia está reconociendo que esa mirada sobre la relación entre los seres humanos y la naturaleza la mirada sobre cómo, hacer, cómo conectarse con los bienes comunes y demás es la más moderna en realidad no es la del pasado, sino la que hoy correspondería frente a problemas como por ejemplo el del cambio climático o cualquier otro que uno quiera plantearse sobre los problemas eh, ambientales de esta época exactamente, hace muy poquito terminó la COP21 en París y, y los militantes, los activistas, los académicos más renombrados, eh, por ahí muchas veces sin mencionarlo, pero otras sí, toma como referencia que la única o una de las salvaciones que tiene el planeta y las futuras generaciones, es si tenemos un cuidado y una forma distinta de entender la realidad y que mucho tiene que ver los pueblos indígenas, ¿no? Eh, en algún lugar se llama el buen vivir, por ejemplo, en eh, los pueblos indígenas andinos. Eh, y en la región Mapuche, por ejemplo, es el Cumefelem, es la misma forma, es esto, ¿no?, de, del crecer sin el sistema capitalista, podríamos decirlo nosotros, de una mirada, si crees marxista o de izquierda, pero también sin el consumismo, sin eh, contaminar, cuidando el entorno, que entendiendo que somos parte de ese ambiente eh, y que si en algún momento eh, no cuidamos eso, también vamos a pagar las consecuencias, las estamos pagando todos los días en lo que comemos con agrotóxicos en las lluvias en las inundaciones en las sequías en el cada vez mayor calor que tenemos todos los días como hoy donde hay unos calores eh, gigantes que avanzan sobre otras épocas del año que antes no avanzaban eh, sobre la, las sequías que se en los territorios donde no se pueden producir después alimentos la erosión de la tierra todo eso tiene que ver con un sistema no es casualidad eh, no es que el, el mundo el, el clima se volvió loco y de golpe mandó una enorme cantidad de agua o mandó una enorme sequía tiene que ver con una digo, ahí sí Lo han estudiado tanto del sistema científico académico Como desde hace muchísimo tiempo Los pueblos indígenas con distintas reflexiones Y con su cultura y entendiendo que es algo mucho más profundo ¿no? O sea que no es que el planeta se volvió loco Sino que los que nos volvemos locos somos nosotros Creyendo que podemos usar algo indefinidamente Estamos hablando con Darío Aranda El autor de Argentina Originaria Y te pido que te quedes un ratito A ver si me puedes explicar este misterio Del ministro de la unidad nacional Y vamos a hablar también un poquito Sobre la ciencia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 Libros y alpargata Venía muy punto de encuentro. Mate y bizcochitos divis y dulces. Y poli 1440. Remeras y empanadas, carteras y revistas, zapatillas y ciris bijú y detergente, ropa y berenjenas de diseño.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 Decimú, la diferencia entre quejarse y soñar. Seguimos en Decimú, hoy estamos transmitiendo desde Mu Punto de Encuentro, así que a lo mejor hay algún ruidito por ahí que se escapa, los ruidos de la realidad. Esto no es un programa de radio, sino que es, no sé qué es, es un bicho vivo que acaba de ganar el premio Ether, cosa que nos tiene muy contentos y muy eh, orgullosos y sobre todo muy agradecidos. Y hoy estamos aprovechando esta oportunidad de que se nos acerca el fin de año Para contarles de la salida de Argentina Originaria Un libro que cualquiera que no lo encuentre en, en las librerías Lo puede pedir a través de infolavaca.yahoo.com.ar Que es el modo de conectarse con nosotros Incluso para pedir este libro, que te puede llegar a tu casa directamente Argentina Originaria, Genocidios, Saqueos y Resistencias El libro de Darío Aranda Nuestro invitado y nuestro compañero de hoy, porque además Darío escribe en Mu, así que tenemos múltiples puntos de contacto, y el libro digo que es flamante porque siendo un clásico de hace 5 años, tiene una edición actualizada, fantástica, con... Eh, el vértigo de los problemas de los últimos años A ver, eh, para los que se engancharon tarde con el programa ¿Qué sería lo nuevo que trae Argentina Originaria Con respecto a la versión original? Y algunas cosas que me parece importante destacar Está, por ejemplo, eh, lo que es la lucha del pueblo mapuche Contra el fracking, la fractura hidráulica Ahí en Neuquén, en Vaca Muerta Esta es una lucha también universal porque he visto que en cantidad de lugares hasta hemos escuchado alguna vez a Joe Ono y al hijo de John Lennon cantando contra el fracking en el estado de Nueva York, por ejemplo, exactamente, en muchos países de Europa, de Asia, de distintas regiones se está dando en África, en alguna zona de África donde se quiere instalar el tema del fracking también se están dando estas luchas, son luchas globales, la lucha contra el extractivismo, contra bueno el petróleo, la avanzada de los transgénicos y demás, es una lucha global. Entonces, tiene que ver con la lucha del pueblo mapuche, y no solo del pueblo mapuche, sino también de organizaciones sociales, como la multisectorial contra el fracking, que funciona en Neuquén. Eh, al mismo tiempo está la lucha del pueblo com, de Formosa, obviamente, contada con, con muchos detalles sobre cómo fueron las distintas idas y vueltas, promesas y engaños de parte del gobierno provincial y nacional. Eh, al mismo tiempo está la lucha de la comunidad coya sobre la extracción de litio en las Salinas Grandes, en Jujuy y en Salta. Y otra, creo que es un texto que, que yo creo que, que es fundamental muchas veces conocer y que a muchos de nosotros nos ha conmovido cuando lo escuchamos, está el discurso completo de una reunión privada que tuvieron en ese momento los pueblos indígenas de Argentina con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en el marco del Bicentenario. Eh, en la primera versión de Argentina original contamos algunos detalles de esa reunión pero posterior a la salida de, de, en 2010 del libro eh, pudimos acceder el audio de esa reunión un audio de unos 40 minutos donde se da un debate, un debate de fondo decíamos en ese momento en la MU sobre eh, cómo la presidenta eh, le explicaba cómo iba a avanzar el extractivismo y cómo los pueblos indígenas le decían que eso no podía ser así que no, no iban a avanzar porque era avanzar sobre su vida eh, ahí hay un, un, un intercambio muy interesante entre dos mujeres la presidenta Cristina Fernández por un lado y Argentina, eh, Paz Quiroga, por otro, una autoridad eh, espiritual huarpe de San Juan, con la presidenta. Eh, a mí me pareció una discusión, no, no habíamos, yo al menos en la historia nunca había tenido registro de, de un debate, y con, con mucho argumento y con mucha fuerza de ambos lados, entre una presidenta, un presidente, y al mismo tiempo una autoridad indígena. Y eso, pudimos acceder a ese audio y claro. creo que va a formar parte para muchos... Es parte de la historia, y no, no porque esté en el libro, es parte de la historia de ese, ese audio que justamente en la página de La Vaca está online, que, que cuenta cómo un primer mandatario eh, dialoga y, y también debate claro, con eh, autoridades indígenas. Porque son paradigmas de pensamientos distintos, Darío Aranda, con respecto a esta cuestión, en la cual yo lo que recuerdo era que Cristina lo que planteaba era, bueno, pero les podemos conseguir otros lugares. Sí, hay cosas de eso, son dos paradigma distinto. en un momento la presidenta además le dice cuestiones como bueno, ustedes no se niegan al progreso ya no se comunican con señales de humo, ya usan celulares les decía eso como para que acepten la minería eh, y en varios momentos en 14 minutos, si no me equivoco habló la presidenta, lo llamó en una decena de oportunidades a ser inteligentes para aceptar los cambios eh, es de un nivel, y yo no, no, no focalizo tanto cargando las tintas sobre la presidenta en sí, si bien ella fue la, la la protagonista de ese momento sino que pienso en un primer mandatario cualquiera puede ser que podría decir lo mismo no no creo que hoy Macri hoy dijera algo distinto o que De La Rúa o que Dualdo hubieran dicho algo distinto no no creo creo que es el pensar de, de muchos sectores lamentablemente de la población argentina y de muchas autoridades sobre todo no, eso de decir tratarlos como algo del atraso eh, como parte de, del pasado y no entender que tienen derechos que son sujetos sociales políticos y que hay que respetar los derechos humanos de todo parece que, que esa Eh, está casi, es casi una desgrabación textual de lo que fue ese audio de 2010, que sin duda es eh, un audio que se va a estudiar en el futuro, creo yo. Darío Aranda es periodista, ha investigado la situación de los pueblos originarios, del modelo extractivo y de eso es que estamos hablando en este décimo. Si los celulares se usan, tampoco es cierto que eso sea gracias a que existe, por ejemplo, la mina de veladero, que es de oro. Pongo el caso, por poner, las minerías más grandes que hay en este momento en Argentina son no tienen nada que ver con la cuestión tecnológica y, la, y los modos de producción, en todo caso, como bien decía Darío, corresponden a cuestiones en las cuales tiene que haber un consentimiento de las comunidades que están en los lugares para poder definir y participar de qué modo Eh, y decidir de qué modo quieren que se ocupe su propio territorio hay un ejemplo que vos siempre pones que es de qué pasaría si esto lo quieren hacer en el cementerio de Recoleta por ejemplo, de ¿no? una linda extracción de, de oro o de plata materiales que además sirven solamente para cuestiones económicas bancarias, ni siquiera para cuestiones relacionadas con la ciencia ni nada de esto Tal cual, yo siempre decimos que la lucha contra el extractivismo la violación de derechos en los territorios eh, es una lucha que además interpela a las clases medias urbanas o a las clases urbanas, ¿no? que juzgan distinto el, el padecer de, un de la Argentina profunda que lo que le pueda suceder a ellos el caso de las fumigaciones con agrotóxicos es un caso emblemático Porque... hemos, hemos visitado escuelas de Entre Ríos, de Santa Fe, de Santiago que han sido fumigadas imaginemos cualquiera de nosotros si fumigan una escuela con agrotóxico un avión pasa por encima de una escuela de Buenos Aires de Córdoba, de Santa Fe o de Rosario ah, se arma un escandalete antológico Exactamente. Pero como, bueno, si es rural no si es rural y si es, obviamente es rural son escuelas estatales donde van el hijo de la peonada, el hijo de los campesinos y demás, claro, ahí parece que ahí sí se puede y eso me parece que Obviamente los funcionarios tienen mucho que ver, el modelo agropecuario tiene mucho que ver, pero también parte de la sociedad que mira para otro lado también es cómplice por acción o omisión, ¿no? Tal cual. Y estamos hablando de algo que además ya empieza a ser reconocido por la Organización Mundial de la Salud, por el Papa, por el propio Ministerio de Salud, según los trabajos que hemos investigado últimamente, que en la, la última etapa del, del gobierno kirchnerista, que el, el propio Ministerio de Salud empieza a revelar los informes que demuestran los efectos sobre la salud del tema de los agrotóxicos parecería Darío que Darío Aranda, con él estamos hablando, el autor de Argentina Originaria te decía, parecía que que uno está diciendo algo loco y después el tiempo va dando la razón hasta el Papa está hablando de estas cosas quiere decir que hay que también tener un, cierta persistencia para insistir en lo que uno dice más allá de que por momentos como le pasó al fallecido Andrés Carrasco, uno se sienta en soledad y a la intemperie, ¿no? Sí, yo creo que a esta altura solo lo, los negadores de la realidad, ¿no? Pueden eh, decir que las fumigaciones con agrotóxicos no hacen nada, o que la minería trae progreso para las regiones, o que la industria petrolera también trae beneficios de desarrollo local. Eh, y yo creo que ahí la, la clave, y lo decimos muchos, ¿no? Eh, no, ¿no? No es que se me haya ocurrido a mí, sino que lo he escuchado de muchos compañeros, la realidad está en los territorios. Entonces, para ese colega que dice que los agroquímicos no hacen nada, o que al mismo tiempo otro que dice que el fracking, la fractura hidráulica no hace nada, siempre le recomiendo lo mismo, vayan a los territorios. Claramente, si el colega de Página 12 o de Clarín, la única actividad que tiene, el único vínculo con la, el petróleo son las empresas y visitar la Torre de Puerto Madero, claramente no va a conocer las consecuencias. Pero si se toma un micro, un avión y va a vaca muerta o va a Formosa o va a salta, ahí va a ver cuál es la actividad petrolera y las consecuencias. Eh, me parece que en ese sentido yo insisto siempre, la realidad está en los territorios. La realidad está en los territorios para el periodismo moverse mucho no le gusta. O sea que hay una cuestión de las alfombras que deben tener algún virus atractivo y deja a los periodistas muy pegados a sus asientos. También hay una, una cuestión con las cuerinas de las sillas. Pero fíjate que podrían moverse incluso, para hacerla más corta, en micro hasta el hospital Garrahan. Y allí podrían ver parte de los efectos de esto. La cantidad de chicos que son derivados allí, porque encima en sus provincias no tienen dónde ser atendidos de enfermedades gravísimas, tumores cerebrales, malformaciones y demás, con los que no pueden lidiar los hospitales de esos lugares. Sí, lamentablemente la Academia de Periodismo y mucho más en las redacciones de los medios comerciales se fomenta y hasta se celebra todo lo que es un periodismo de escritorio ¿no? que, que bueno, que siempre lo, lo cuestionamos lo criticamos, también hay que decirlo que no todos los colegas obviamente responden a esa lógica sigue habiendo espacios de resistencia en esos mismos medios eh, muchas veces son excepciones pero siguen existiendo de que van a los territorios van a los lugares, pero la gran mayoría eh, se sienten muy cómodos con el aire acondicionado con la calefacción y, y no... No te pisan un territorio ni aunque les paguen ni aunque lo lleven primero en el avión no, no no van a esos territorios. Yo en página muchas veces que bueno vos sabes bien que en página no se puede escribir al menos hasta ahora de manera crítica sobre el fracking. Eh, los sectores que escriben sobre IPF, eh, particularmente la sección de economía de Alfredo Sayá del está al mando de esa sección eh, nunca fueron una vaca muerta. Entonces escriben sobre el petróleo, sobre el fracking, sobre las bondades y nunca fueron una vaca muerta. Entonces, ¿cómo claramente ahí no vas a contar la realidad? O sea, no es casual, ¿no? Además hay toda una postura de clase, ¿no? Y demás que es mucho más complejo, no es solo eso. Pero sin duda que eso tiene que ver. ¿Cómo puedes escribir durante tres años sobre el fracking y nunca fuiste Vaca Muerta? Entonces me parece que ahí hay una, incluso una mala praxis periodística, ¿no? Claro, y la, y la posibilidad de no disfrutar de un privilegio que es el que te da el periodismo, que es decir, ir y conocer las cosas. Preguntar, enterarse y aprender, que es lo que ha hecho Darío Aranda con Argentina Originaria, el libro que es a la vez, como vuelvo a decir, un libro clásico y un libro flamante. Pero ahora me estás debiendo uno, Darío, porque yo siempre me olvido de terminar de preguntarte, me tenés que hablar sobre el ministro de la Unidad Nacional, y vamos a hablar también un poquito sobre qué significa eso de la ciencia digna. Decimu. www.lavaca.org Decimu.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 O sea, el Grito Pelado. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Esto es el Grito Pelado, el segmento musical de Decimu Y mmm, les quiero presentar hoy a un gran autor de tangos contemporáneos, además cantante, intérprete, eh, que es Juan Serén. Muchas veces eh, decimos, o digo aquí en El rito Pelado, que hablo de, de la variedad de, de la escena tanguera contemporánea. contemporánea. Esto es cierto. Ahora, si viene mucha gente escribiendo tango, en el tango canción no son tampoco muchísimos los autores, por lo menos que se destacan o que me llamen particularmente la atención. Juan Serén es sin duda uno de ellos, uno de esos muy, muy buenos autores, eh, Digamos, posterior a la, a la primera camada con Nacho Stoll, eh, Juan Batuone, el Taper Rubín, bueno, de los que vienen después, eh, Juan Serén sin duda es uno de los más destacados. Eh, grabó un disco, Juan Serén, que se llama Casa Cuore, junto a los Púa Abajo, eh, el grupo Púa Abajo que lo acompaña, y vamos a escuchar... Ahora de ese disco Casa Cuore Vamos a escuchar Apología del Confundido Bellísimo ten, tema de Juan Serén Que canta a dúo con Ariel Pratt Apología del Confundido Dale, sí, sí. Pasaporte que cruza el mar Tus ojos sin brillo Son dos marionetas sin conquistar A sus propios hilos Cuando un milagro va detrás De la credulidad Hay ciegos de respuestas Ante todo existe la soledad un murmullo antiguo Luego hay quien precisa bastante más Que a su propio archivo Sobre los sueños por andar linda es la mitad Entre todas tus siestas Hoy que te siento venir Sin siquiera llegar vas confundimos el fin Coronando mi fras Hay quien cambiará en la escena y hay quien te invite la fiesta en que baila la tristeza que baila la tristeza que baila la tristeza Algún día sabrás, aprender a molestar y olvidar de suanto de paz. Ey, somos hijos de este plan. La comparsa no arrancó y el dolor quiso verte bailar. La ira verte bailar. La ira, la verte bailar. La la ira, verte bailar, la ra, ira, la ira, la que te siento venir sin siquiera llegar. Pues confundimos el fin coronando tu fras. Hay quien cambiará la escena Y hay quien te invita a esta fiesta en Que baila la tristeza Que baila la tristeza Que baila la tristeza Que baila, baila la tristeza Esto fue El Grito Pelado la propuesta terapéutica que cada semana nos trae Pablo Marchetti a Decimú Decimu. Decimu. www.lavaca.org sin conservantes, sin químicos sin fecha de vencimiento Decimú, ojos que ven, corazón que siente Decimu. Último tramo de Decimú estoy con Darío Aranda el autor del libro Argentina Originaria que se puede pedir Si no lo encuentran en librerías, a infolavaca.yahoo.com.ar Es la edición actualizada de un gran libro argentino, un libro de referencia para entender qué es lo que está ocurriendo en los territorios y qué está ocurriendo con este actor social que son los pueblos originarios. Pero Darío, aparte de eso, yo te estoy jorobando hace rato con esto del ministro de la Unidad Nacional. A ver... ¿Qué pasa con el señor Lino Baraneao Que fue ministro en el kirchnerismo Y que el propio kirchnerismo celebra que ahora sea El ministro consagrado por el macrismo sí, es el por, más... eso, por eso digo que es la unidad nacional Todos los que se peleaban en esto estaban de acuerdo Es el más claro ejemplo de cómo durante el kirchnerismo eh, Tuvieron las grandes transnacionales Las grandes corporaciones, era la palabra que usaban eh, Del agronegocio, fueron bendecidas ¿no? por el kirchnerismo Eh, si hay un gran lobista de las empresas transgénicas como bien lo hemos aprendido también de Boca, sobre todo de Andrés Carrasco ¿no? nuestro amigo Andrés Carrasco eh, es el ministro Lino Barañao ¿no? un ministro afín eh, eh, socio eh, defensor de las empresas transnacionales de, del agro eh, y no es casual justamente que bueno, en el día de hoy no hemos enterado, se ha hecho público la, la baja de las retenciones para las distintos cultivos y entre ellos la soja Eh, no es casual un, un nuevo gobierno que quiera avanzar con el agronegocios, con más transgénico, con más agroquímico, con más desmonte, no es casual que deje que el único ministro que sobreviva justamente al anterior gobierno, del anterior gobierno, es Lino Barañao. Eh, un ministro que hace todo lo posible y tiene una mirada de la ciencia que es totalmente, por un lado, vinculada al extractivismo eh, y por otro lado, vinculada al sector privado. Eh, en los últimos años eh, se ha... Creo que hay una gran coincidencia incluso de muchos periodistas muchas veces que son críticos que plantean que una de las cosas positivas del kirchnerismo fue la ciencia eh, y, y ahí muchos insistimos de ciencia para quién y ciencia para qué. Eh, o mejores salarios o más presupuesto no es necesariamente es mejor ciencia. Ahora, si vuelven científicos al país y si esos científicos son para trabajar para Chevron, para EPF, para Monsanto, sin duda eso no es para beneficio de la población. Entonces en ese sentido la figura de Lino Barañao condensa, no es el único, pero condensa lo que es la ciencia al servicio de las empresas y la ciencia al servicio del extractivismo. Eh, de una manera totalmente, hace poquito, hace un mes atrás, menos, hace 15 días atrás, de una entrevista a Clarín, donde dijo, la periodista le pregunta sobre el efecto de los agroquímicos y Lino Barañao, ministro de ciencia, dice que según los, él dice, según los prospectos de los agroquímicos no hacen daño, dice, o sea, un ministro, bueno, claro. de, un ministro de ciencia no tiene en cuenta las más de 100 investigaciones científicas que hay de universidades públicas de la Argentina, que confirman los efectos de lo, agro, de lo agroquímico, y sí tiene en cuenta los prospectos de las grandes empresas. Eso no es, sin duda, que él no sabe. Es que toma una postura de... Toma inici... una postura, porque además esto lo ha dicho la propia Organización Mundial de la Salud. Exactamente. O sea, él, él está diciendo que hablar prospectos así? es, es una es... actividad no muy científica que digamos. Exactamente, ¿no? y lo hizo un ministro de ciencia con esa gravedad los pueblos originarios y la actualidad. De eso estamos hablando con el periodista Darío Aranda. Recordemos que cuando fue en 2009, cuando Andrés Carrasco confirma el efecto del glifosato en embriones anfibios, eh, Lino Barañao salió a responderle, en, televisi en, en televisión primero y luego en un programa de las, de las Madres de Plaza de Mayo, diciendo que el glifosato era, era como agua con sal. Entonces, eh, eso me parece que son dos grandes... Eh, ...lamentables declaraciones del ministro... ...que lo que hacen es mostrar como... ...todo un gran sector de la ciencia... ...está vinculada a, a, al modelo... ...particularmente transgénico en este caso... ...pero también al modelo empresarial... ...no la ciencia, no para la población... ...sino la ciencia sino para las empresas. aplicada al mercado y a las empresas... ...en ese sentido es muy importante lo que dice Darío... ...que es que, que el científico esté trabajando en Argentina... ...obvio que es muy bueno, es mejor que... ...para él sobre todo y su familia... ...que esté acá en Córdoba, Buenos Aires o donde sea... ...y no en Francia o en Estados Unidos... ...pero si el trabajo que haces es el mismo... ...para las corporaciones... ...en realidad no está cambiando... ...el sentido de lo de la, de la cuál es la, el, la función de la ciencia... ...para el país, ¿no es cierto? Ahora te iba a preguntar... ...y a la vez te, te dicen... ...bueno, pero están los satélites... Es decir cantidad de cosas... ...¿vos en ese sentido cómo tomás este tipo de elemento... ...en el cual se ve cierta cuestión positiva... ...o son argumentos positivos... ...sobre lo que ocurrió en ciencia en este tiempo no, sin duda que no, o sea, no es todo blanco o negro, ¿no? eso como, como en todo sistema eh, hay cosas positivas hay cosas para destacar, al mismo tiempo que hay eh, esto hay, hay mucho más dinero para lo que es eh, todo el sistema transgénico y ahora para el tema del fracking y, y vaca muerta también para investigadores sociales por ejemplo que trabajan junto a comunidades también, digo, tienen más becarios más trabajo que antes no tenían ¿no? O, sea, o sea, ahí hay un matiz ahora, eh, lo que nunca hacen el sistema científico es cuestionarse y cuestionar estas cosas. Cuando fue antes del balotaje entre Scioli y Macri, muchos científicos salieron como nunca antes a manifestarse en la Estación Constitución, en Retiro, en Rosario, en distintas regiones, diciendo que no era lo mismo y que eh, si ganaba Macri se perdía todo lo que se había avanzado en ciencia. Ahora, todos esos mismos científicos, primero que... Nunca antes habían salido a la calle para solidarizarse de esa manera con ninguna de las otras luchas. Claro. Y mira que en Argentina hubo muchas luchas, ¿no? Vos lo sabes bien. Entonces, eso ya es llamativo, ¿no? Yo en Constitución yo paso todos los días por Constitución, nunca había visto científicos manifestándose por algo. Y al mismo tiempo, poco, tres días después de la elección en donde fue electo Macri, lo confirma Barañao y todos esos científicos denominados en un sector como científicos autoconvocados no cuestionaron más a Macri ni cuestionaron más eh, y, nu y nunca cuestionaron justamente esta vinculación del sistema científico con el sector empresario ni que hablar con las empresas extractivas entonces me parece ahí que me llama la atención que si personas académicos, estudiosos, muy críticos eh, se llamen a silencio cuando un ministro como Barañao dice esto que en, en, otra, en otra parte de la nota de Clarín el Barañao decía que con los antibióticos también muere mucha gente y nadie dice nada Entonces un ministro de ciencia que compara los agroquímicos con los antibióticos y no hay nadie del sistema científico de, de la Argentina que salga a contradecirlo me parece una enorme complicidad, ¿no? Eh, por acción o por omisión. Eh, y en ese, en ese sentido a mí me, me interpeló mucho esto científicos movilizados ante un balotaje llamando a votar a un, eh, a un candidato y al mismo tiempo esos mismos científicos silenciando Eh, la, lo que está sucediendo justamente en el sistema científico nacional insisto y sistema... que te termina demostrando que en esa cosa que parecía tan debido o muerte de votar por uno por otro había muchos aspectos centrales porque estamos hablando de la ciencia de la naturaleza, de los recursos naturales, de los bienes comunes, de la sociedad... O sea, en todo eso que es crucial para el país, en realidad no había tanta diferencia. No, y... Los dos proyectos estaban planteando algo muy similar. En ese apartado, sin duda, recordemos que Scioli había ido a solidarizarse con Gioja cuando la Barrick derramó un millón de litros de agua con Cianuro. En vez de ir a, a solidarizarse con las poblaciones afectadas de Hachal y de Iglesia, lo que hizo fue a solidarizarse con, con Gioja y con la Barrick. Entonces, en ese sentido, de hecho, la solicitada que lanzan los científicos previo al balotage, entre los logros que marcan, es uno es la energía nuclear y otro es la semilla de soja resistente a la sequía. Entonces, me parece que tenemos que poner mucho más eje. No solo en Barañao, que obviamente sí hay que poner eje y denunciarlo por su complicidad, sino en el sistema científico. ¿Qué tipo de ciencia se está haciendo y al servicio de quién? Somos muchos los que creemos que se está haciendo una ciencia que no es para el pueblo, sino para las empresas. Última cosita, en medio minuto. ¿Qué es eso de la ciencia digna? Bueno, la ciencia digna es la antípoda, justamente, de, de, de Lino Barañao. Es una ciencia que podríamos referenciarla, por ejemplo, en, en Andrés Carrasco, que, que muchos lo, lo conocemos en La Vaca y en Mu, pero también en muchos otros, ¿no? En Damián Bersenias y en Rosario, en Alicia Mazzarini, en Fernando Mañas de Río Cuarto. Es todo un sistema de ciencia que se piensa eh, y cercano, o junto al pueblo, investigando, trabajando junto a las poblaciones afectadas. Una ciencia para la sociedad y no una ciencia para la empresa. Esa es la ciencia digna y uno de sus grandes pilares sin duda está en Rosario, ¿no? junto a la Facultad de Ciencias Médicas. www.lavaca.org Si no estás bien de la cabeza, sumate. www.lavaca.org Decimu.